Estamos en contacto con Laura Ayoroa, periodista de CW35, Radio Paisandú. Ella conduce el programa de la mañana de la radio. Y también trabaja en Radio Felicidad y tiene un programa que conduce todos los, todas las mañanas de los días sábado. Y también es corresponsal del diario El Telégrafo del mismo departamento y además tiene un amplio conocimiento social y político de todo lo que sucede en el departamento hemos podido ver eh, en todos estos últimos tiempos que te, hay un problema laboral que no solo es laboral, ¿no? también es social, comercial este, y queríamos saber la opinión que tenés al respecto Bueno, sí, la verdad que en cuanto a lo que significa el panorama laboral, en Paisandú tenemos un problema desde hace varios años. Es un tema casi que podríamos decir estructural, más que coyuntural, porque si bien decanta dada la visibilidad que le dan algunos sindicatos, porque a eso lo tenemos que reconocer, no la problemática de ANCAP con todo lo que significa la concentración del negocio que va de Paisandú y se traslada todo para minas, porque según se ha dicho desde el propio directorio de ANCAP, Minas está cerca de los centros de consumo, nos pone en un enorme signo de interrogación lo que significaría dejar de producir el polan aquí en Paisandú, dada la enorme cadena de valor que tiene en un departamento que tiene un pasado industrial muy fuerte. Tenemos también el, la problemática con Amber, Amber Sinpai y todo lo que significa la instalación de una multinacional que ha sido su relevancia histórica aquí en el departamento. Es muy importante destacar este tema, José Luis porque Uruguay 21, y esto es un dato oficial, sí. tiene la estadística de Paysandú que el negocio maltero, la maltería es el 24% de las exportaciones del departamento. Segundo lugar, inmediato, con un 23%, es el negocio curtidor, o sea, los cueros y todo lo que significa la industria manufacturera. Significa que si dejara de existir Amber, sería un corte muy importante en cuanto a la distribución de los números macroeconómicos en un departamento que tiene como punta de lanza todo lo que ha sido esta industria que para nosotros es lo que va quedando. Ahora bien, bueno, tenemos como decíamos el negocio curtidor donde los propios trabajadores se quejan. Acá hay muchos procesos que no se hacen, los cueros salen salados y eso también quita fuentes de empleo en la industria. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que está pasando en este contexto? Que son sindicatos que le dan visibilidad a un problema ya existente, porque cualquiera puede hacer este ejercicio. Si nos metemos en Google y ponemos, índice de desempleo en País Andú, año 2024, se van a encontrar que en el año 2024 había un 13,8% de desempleo. Ahora en País Andú tenemos, de acuerdo, siempre de acuerdo a cifras oficiales ¿no? del Instituto Nacional de Estadística, tenemos ahora un 10,4%. Es menos que aquel 13,4,7 según variaban los meses, pero ahora están tocando industrias que adquieren una amplia visibilidad. Por lo tanto, el panorama laboral en Paisandú no es nuevo. Se acrecienta porque hay sindicatos que lo llevan, le dan visibilidad y genera. a su vez una gran incertidumbre porque en el, en el negocio del pueblo, por ejemplo, sabemos que hay un estudio académico de la Universidad de la República que por cada empleo se mueven otros seis. Quiere decir que hay varios eslabones de una cadena que se vería complicada si se trasladara de acuerdo al plan del gobierno el negocio del pueblo hacia Minas Con ese negocio se fueran 50 trabajadores a Minas y bueno, quedaría por resolver qué es lo que pasa con 75 trabajadores de las extractivas de país Sandú, que a los que sumados a los 67 de Minas, eh, bueno, habría que ver qué es lo que va a hacer el gobierno y dónde lo va a recolocar, ¿no? Mm -hmm. Eso es el panorama laboral. Pero tenemos un problema del panorama social porque somos una, un departamento, una ciudad que está allí en del río Uruguay, departamento de frontera, que como toda realidad de frontera, requiere una visión analítica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos una frontera con Argentina que está acorde a las variabilidades del cambio de lo que significa esa política cambiaria, que según quien esté del otro lado, es cómo vamos a pasarla nosotros. Por estos lados y a, estos, a, a estas alturas, de acuerdo al, al último informe de la Universidad Católica, que siempre hace los estudios fronterizos, no estaríamos, este, como en otras épocas, como por ejemplo en momentos del gobierno kirchnerista, que las diferencias eran de un 300% de precios. Pero siempre el hecho de ser departamento de frontera nos pone a su vez, y en lo que hace al panorama social y comercial, con eh, la mirada puesta en las medidas que siempre anuncia el gobierno. ¿Qué significa? Por un lado, eh, la quita de la, el descuento del IMESI en, en los combustibles, entre otras medidas que debería tomar. Ahora se extiende un poco más a la frontera, 20 kilómetros abarco otras localidades, pero bueno, tiene que ver también incluso lo que ha dicho hace pocos días el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien se encuentra en Estados Unidos, que ha dicho que está trabajando por bajar el costo de la cadena de los productos de una canasta básica. Cuestión que sería muy importante hacerlo, porque ahí también salvaría esa otra situación que tenemos nosotros, es lo que hace a la comercial que por supuesto pega en lo social porque eh, trabajo y comercio son cuestiones que después vemos que también este, pegan fuerte en, en todo lo que significa la, la sociedad, lo que después decanta en otras cuestiones que ustedes ahí en Montevideo la ven todos los días que hace a la violencia o hace a, este, a otros índices este, como el delito la, o la, la situación de las personas en calle que también a nosotros nos afecta y que por supuesto se va incrementando, José Luis uh -huh. Sí eh... Yo miraba también que hay, un, vos hablabas del el problema comercial y lo vinculabas con, con los aspectos de frontera. Pero hay, hay sectores de, del comercio que, porque hay un gran encadenamiento en todo esto, ¿no? Mucha gente en el seguro de paro, están hablando que hay cerca Ajá. de 2.500 trabajadores en el seguro de paro en Paysandú. Exactamente, porque ahora se ha visto agravado por la situación de trabajadores de eficazas. claro y acá hay que recordar tenemos una, esto sí es una situación de ahora que genera los coletazos que comenzaron en el febrero de 2025 con todo lo que significó la consecuencia de conexión ganadera con la estafa este, sí, sí. piramidal más grande que se, ha, que se ha dado a entender de, de lo que significan estos últimos tiempos que bueno, de alguna manera también eh, viene a, a tener consecuencias negativas para el frigorífico Casablanca. Y tenemos, sí, en lo que hace el departamento, 2.500 personas en el seguro de desempleo, lo que implica aproximadamente 1.8 millones de dólares que ¿Sí? este, de alguna forma se invierten en esa situación, que ahora los tiene, en este caso, los trabajadores de fricasa esperando por la solución de la extensión del seguro de paro especial que ya fue solicitado por el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, que está trancado, digamos, en manos todavía en la cancha del Poder Ejecutivo de alguna forma, porque está el Ministerio de Trabajo, para que lo saque del Ministerio de Trabajo, ingrese al Parlamento, se le dé un tratamiento exprés, porque estamos atravesando estas últimas semanas de abril, donde van a terminar seguramente las sesiones ordinarias, y que esto se pueda votar a aprobar para que el BPS defina después el pago para estos trabajadores. Uh -huh. Eh, ¿y, qué, y con el resto de los trabajadores que están en el seguro de paro, ¿no hay una seguridad tampoco de, de, de comenzar a trabajar todavía? Claro, tiene la otra problemática de los trabajadores curtidores, que son 67 varillas, 67, 70, que podrían, después de una negociación tripartita, larga, muy intensa, muy costosa además, porque seguíamos un poco también la situación de los curtidores, que logran eh, la rotación de los seguros para, bueno, este, ejercer un poco más de alivio a, eh, de aquellos que están, eh, vale decir, desde septiembre de 2024 en el seguro, ¿no? que uh -huh. bueno, en el marco de estas negociaciones que hacía la UTP, la Unión de Trabajadores de País Cuero, con la empresa se venían este, dilatando soluciones hasta que, bueno, en el marco de esta tripartita se lograron que ahora con eh, algunas licencias se puedan de alguna manera hacer esas rotaciones. Pero sí, el panorama en línea general es complicado porque a todo esto tenemos que sumar los 100 trabajadores malteros que están en el seguro, que ahora se les termina este seguro por dos meses, van a tener el mes que viene este, empezar a gestionar estos tres por tres meses, es el seguro y este es porque la empresa después resolvió extender por cinco meses el seguro, lo cual. Se supone que si no hay otras novedades, arrancaría el 1 de agosto, no el trabajo, pero bueno, hay que ver también el resultado de las negociaciones que hace la empresa con el Ministerio de Economía, porque no nos eh, olvidemos que están pidiendo de alguna forma que se este, vuelva a la sección de acciones del 6%, ¿no? que eran las que estaban instaladas anterior al gobierno de la calle POU, que después este, lo bajó al 4,5% y ahora la empresa quiere recuperar El 6%, ¿no? Que también, acotación mediante, eh, no son multinacionales que están perdiendo, ni están en crisis, ni mucho menos, ¿no? Eh, bueno, eh, el, el perfil de una multinacional que no está ganando lo mismo en el caso de Paisandú y por claro. eso, de alguna forma, están llevando adelante estas negociaciones, José Luis. Uh -huh. Bueno, hablamos del de problema laboral, el problema comercial. También está el problema sanitario, hay trabajadores de, de Frigorífico Casablanca, ahora que hablabas vos, este, hay trabajadores que ya están quedando sin cobertura de salud. Eh... Eso, es lo, eso es lo más complejo, exactamente. Porque bueno, al bajar el seguro, ellos no están cobrando nada desde el 17 de febrero, ¿no? Y claro, ya pasó un mes, bajó la cobertura de varios y... Lo que seguramente la audiencia diga, bueno, pero si no tiene la mutualista, se van y se afilan a la salud pública. Sí, sí, está muy bien, van a salud pública. El tema no es la afiliación, porque la afiliación es rápida. El tema es qué pasa con aquel trabajador que estaba en tratamiento. Hay un caso, por ejemplo, una persona es insulino dependiente, tiene por el momento insulina para un mes, pero qué pasa si esto no se soluciona prontamente. No es el tema de eh, salir de una, de una afiliación, salir de, de un seguro y hacerte afiliarte al seguro de la salud pública. Eh, el tema es pedir hora y encontrar especialistas para continuar con un tratamiento, ¿no? Que eso sería lo más complejo, digamos, de la situación, porque ya sabemos que un problema que tenemos en el interior, no sé cómo, cómo, se, cómo se definen estas cosas en Montevideo, en la zona per metropolitana, pero nosotros estamos al norte del Río Negro, eso es muy importante tenerlo en cuenta, uh -huh, José Luis. sí. Eh, bueno, y, y la respuesta política, ¿cómo la ves a esto? Porque los trabajadores, yo he podido hablar con algunos trabajadores y los trabajadores no están muy convencidos, o por lo menos no los convencen las respuestas políticas que ha habido, ¿no? No, y claramente hay un ejemplo claro de esto, ¿no? Los trabajadores se levantaron de la mesa de negociación con el director de ANCAP, los trabajadores de FANCAP y ZUNCA, en representación sí. de las extractivas, con el directorio porque no, y el Ministerio de Industria porque no estudiaban la propuesta o por lo menos este, dejaban en claro las autoridades que no iban a negociar sino que iban a presentar el plan del gobierno para el Podan y eso también marcó una gran diferencia y el rechazo de los trabajadores que se declararon en conflicto. Y en el caso de otros trabajadores también están marcando sus diferencias en cómo se está tratando este tema de la clase política porque además en el medio de la situación no los nombramos. Pero los trabajadores de citrícolas, que en sí. país andú, son, son este, muy importantes la cantidad, particularmente lo enfocamos siempre que es un, un área de la producción que da mucho trabajo a mujeres jefas de hogar. Ellos terminaron la safra en octubre, fue el tratamiento parlamentario y este, arrancaron a cobrar en enero. En enero cobró algún algunos trabajadores el 15 de enero y el resto tenía que cobrar en febrero, algo nunca visto, no porque ellos mismos lo reconocen, esto nunca, nunca pasó. Pasaba que los trabajadores cobraban en, en, en tiempo cuando se terminaba la zafra, la porque para nosotros es conocida la zafra acá del citrus como puede ser en 33 la zafra del arroz. Uh -huh. Entonces, los trámites son obvios, son habituales, siempre van los trabajadores, no que eso es bueno recordarlo también. Los trabajadores se juntan con los legisladores del departamento para que este, juntos con los de salto se pida el seguro. Hacen un proyecto de ley que va A la comisión. De la comisión se aprueba y va al plenario de diputados. En el plenario de diputados se aprueba y entra la misma comisión del Senado. De ahí pasa al plenario de la Cámara de Senadores, sale con la aprobación definitiva del Parlamento, se manda al Poder Ejecutivo, tiene la firma del presidente y vuelve para que el BPS, o sea, a través del Ministerio del Trabajo, lo pague el BPS. La pregunta que siempre nos queda es ¿por qué? Cada año hay que hacer el mismo trámite si nosotros ya sabemos que la zafralidad existe porque existe de toda la vida, tanto en el packing como la, la otra empresa que este, hace productos derivados de, del Citrus. Es un problema. Debería haber una ley donde tácitamente se dé, acorde a la circunstancia, bueno, se terminó la zafra, listo, se aprueba esto y... Eh, se hace el trámite concerniente y los trabajadores cobran, pero tienen que hacer todo ese, eh, ese trámite, ese periplo, para poder cobrar los seguros. Entonces, es un problema que la clase política todavía no decidió. Hace falta voluntad política para eso, porque la safralidad va a existir siempre, José Luis. Sí, sí, sí. Eh, ¿Puede ser la, la tranquilidad, paisandú puede llegar con...? con este polo tecnológico ahora que se quiere conformar allí en Nuevo Paisandú, ¿te parece que salga el traslado de la planta de hidrógeno verde para el mismo lugar que está el Portland y está el UR? Y esa es la propuesta de relocalización que se había planteado desde una iniciativa que había surgido de un grupo de legisladores cuando fueron a Magallanes. Allá al sur del continente, a ver un un, un este, emprendimiento piloto de la empresa GIF Global. Se trajo esa iniciativa de relocalización para salir un poco de la circunstancia que estábamos bastante empretados con la República Argentina, porque acá nosotros tenemos las localidades, la localidad ríos de Colón, y que junto con la provincia de Entre Ríos estaban haciendo fuerza dos referentes políticos muy fuertes, ¿no? Recordemos que ellos este, están en campaña e inician una campaña muy fuerte, como es el caso del gobernador, y el intendente de Colón. En ese sentido, había reclamado la relocalización que había surgido este, de las sucesivas propuestas que hacen los ciudadanos de Colón. Después se planteó del lado uruguayo esta iniciativa que la llevó el intendente Nicolás Olivera al presidente de la República, llamando Orsi que la recibió de, de buen agrado, digamos, y que ahora se está llevando a estudio. Eh, hay que ver, eh, un poco la, también, hablando de voluntad política, cómo sale esto, ¿no? Pero a juzgar por lo que estábamos viendo, si hay este, voluntad política de hacerlo y viendo un poco lo que, lo que surge de acá, de País ando hacia Montevideo, hay algunas cifras que le puedan resultar atractivas al gobierno. ¿no? Habíamos escuchado al ministro de Economía, Gabriel Odone decir que para que este país crezca el 2,4%, tenía que recibir inversiones por mil millones de dólares. De ese total solo, global, es la mitad. Sí, este, afinan el lápiz y es cuando dicen, esto puede ser atractivo. Ahora que después en el curso de, las, de la inversión, esto genere los puestos de empleo que, de los cuales se están hablando, eso sería harina de otro costal. Nosotros tenemos la experiencia de otros lugares, ¿no? Tenemos eh, UPM, y la cantidad de puestos de empleo que hay acá, así como pasó en Durazno, que eso generalmente se sabe, ¿no? se emplea mucha gente en el momento de la construcción, pero después no no se sostiene en esa gran cantidad de empleos. José Luis. Sí, sí. Eh, bueno, y no no sé cómo cómo están las movilizaciones en contra de la de la producción de hidrógeno verde allí en Paysandú, pero está era muy fuerte la oposición que había a ese emprendimiento, ¿no? Sí, hay, hay un grupo muy fuerte que está adelante, una recolección de firmas acompañado por eh, grupos ambientalistas del otro lado, se están movilizando mucho, el Colón en acá, de acá se juntan en el puente, como la próxima que va a tener lugar el 26 de abril, se había corrido la fecha, sí. en la cabecera de, de, de los puentes, eh, se están juntando firmas, había uno de los grupos que había dado a conocer que tenía como 16.500 firmas juntadas, Cuando se movilizan, eh, justo decirlo, ¿no? cuando se movilizan son siempre los mismos, son pocos los que salen a la casa y se movilizan. Por ahí el respaldo es más tranquilo con el aporte de las firmas para generar eh, esta instancia de consulta popular y poder llevar este tema a la Junta Departamental. Veremos cómo, cómo se sustancia con el paso de los días. José Luis. Muy bien. Laura, bueno, te agradezco muchísimo, el panorama es complejo y todavía no sabemos el final, pero eh, me parece que va a llevar tiempo, ¿no? Sí, totalmente, como, como todos los problemas sociales, multicausales y de largo aliento, que si no se instalan políticas públicas, políticas de Estado, mirando el territorio en su globalidad, pero entendiendo que somos interiores y su particularidad, ¿no?, porque esta... Eh, el, el interior al norte del Río Negro no es lo mismo que al sur el mismo litoral no es lo mismo Artigas que Colonia, de hecho la frontera norte con Brasil no es lo mismo si hablamos de Santana do Libramento que Chui o Aceguá, entonces hablamos de interiores muy particulares, dentro de toda la integralidad que tienen esas soluciones y la necesidad de establecer políticas a largo plazo, esto seguramente sea de largo aliento, esperemos que en el interín no vayamos perdiendo más este, puestos de empleo porque sabemos que Tenemos además a hombros de todos nosotros en el país eh, un elevado problema con la salud mental ¿no? y una cosa asociada a la otra nos va a generar un doble problema, ¿no? Pero bueno, este son las particularidades por las que siempre, siempre hemos estado hablando y da la impresión que siempre hablamos de lo mismo, José Luis. Laura, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por el contacto.